Lección 9. Ejercicio 7. España está en la península ibérica. La capital de España es Madrid. Es una ciudad grande e importante. Tiene cuatro millones de habitantes. El idioma oficial de España es el español o castellano. En Cataluña, en el este, el idioma autonómico es el catalán. En Galicia, en el oeste, hay también un idioma autonómico. Se llama gallego. ¿El idioma del País Vasco es el vasco o euskera?